jueves 15:30 por Radio Fogón la comunitaria del Hoyo Manija de radio 97.3 del dial por Radio Fogón la comunitaria del Hoyo radiofogon.blogspot.com y también en la app de Red en Fog manija, manija de radio Manija de radio una variedad de voces Ahora sí, muy buen mediodía de sábado. Tengan todos todas y todos ustedes, amigos de Manija de Radio. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a esta edición especial de sábado que hacemos hoy acá desde Radio Fogón. Una salida especial por no haber podido salir el jueves pasado. Nos quedamos manija de radio, así que lo hacemos hoy sábado al mediodía. Estamos acá en estudios Gerardo Beain en controles. <ríe> Con acento en la i. Era buena, con, a, bueno. con acento sí, en la i, ¿no? Sí, muy bien, Ay, muy me bien. me acordé. ¿Cómo estás? Buena, era? Buenos mediodías para la gente y les decimos que interrumpimos eh, resumen latinoamericano y después los vamos lo vamos a volver a, a poner al aire. Ay, bueno, sí, es verdad. Bueno, gracias por la aclaración, Gera, gracias por acompañarme hoy. Mi nombre es Sandra Canosa y todos y todas ustedes pueden formar parte del especial de Manija de Radio de hoy sábado a través de nuestra vía telefónica 2944-917288. Hasta las 14 más Ojalá, o menos vamos a estar acompañándonos eh, con este contenido. Ahí vamos, en un ratito nomás vamos a estar hablando con nuestro compañero también, Gabriel Verge, quien nos va a estar dando una novedad no muy linda que viene de parte de decisiones que se toman desde el Ministerio de Educación de nuestra provincia y que tiene que ver con el cierre de actividades de los corredores artísticos y deportivos de todas las escuelas de Chubut. También vamos a dedicarle un espacio al día de ayer, al efeméride de ayer, 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra las eh, contra la Mujer. Te vamos a estar eh, compartiendo un informe elaborado y preparado por el Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Mariel Sembrano, que dirige la Casa del Encuentro. También vamos a estar en comunicación telefónica con eh, Joya Claro, eh, periodista y colaboradora de la revista Cítrica, que nos va a estar dando una crónica de lo que fue la... Des... Con respecto a este tema también vamos a estar compartiéndote eh, la lectura eh, del Ministerio Público Fiscal acerca de la acusación a dos personas eh, responsables del homicidio de Elías Garay y del disparo hacia su compañero Gonzalo, no me sale el apellido en este momento. Cabrera. Cabrera, gracias Gerardo. Y después nos vamos a distender y vamos a entrar en lo que es la agenda cultural para este fin de semana, para lo que resta este fin de semana. Y vamos a estar charlando con Mariela Roa, actriz eh, que forma parte de la obra Tiembla teatro volcánico que se va a estar presentando hoy en sala eger Puerto del eduardo Galiano a las 21 horas y además te vamos a estar dando también la agenda para otros eventos culturales eh, que se van a estar eh, llevando a cabo durante hoy sábado el domingo y también durante la semana que viene Bueno vamos a ver si juntamos todo después tenemos <risas> Vamos a tratar de relajarnos un poquito el sábado también, pero bueno, estamos acá compartiendo con los amigos am, eh, los amigos de Radio Fogón que están trabajando en el predio, vamos a prender un fueguito, así que vamos a ir estando escuchando música, eh, tratar de hacerlo más distendido, pero tenemos notas ya acordadas, así que esos horarios claro, los claro. vamos a cumplir. Sí, sí invitamos a la gente si se quiere acercar. Dale a la radio también puede hacerlo dar una mano acá con la limpieza del lugar y eh, por qué no eh, salir al aire compartir eh, un, a unos chorizos algo que vamos a preparar están bien más que invitades a arrimarse por al supuesto, favor. por supuesto Gerardo, lo, los las les invitamos a todos los que quieran acercarse, formar parte de esta manija de radio radio en vivo en spe, eh, Special Special Sábado y también acá a ayudar a los compañeros a limpiar a ponerle onda a la radio en este día maravilloso de sábado y ahora sí, arrancamos musicalmente con Divididos Sábado Divididos Sábado Manija de, radio. Manija de Manija radio. de radio. Una variedad de voces. Una variedad de voces. Participa al rimar del fogón o bajate la aplicación la APP de Red Enfoques y ahí nos encontrás. comunícate Radiofogón arroba hotmail punto También podés enviar un mail. Américo Fogón es nuestro Facebook. Así es. Una menos cuarto talk eh, seguimos en esta edición de sábado de manija de radio y como te habíamos anunciado estamos en contacto telefónico con gabriel berge que nos va a comentar acerca de esta nueva disposición sobre el cierre de actividades de los corredores artísticos y deportivos de las escuelas de chubut hola gabi cómo estás hola sandra qué tal acá estamos bien con familia un sábado De sábado, ¿no? Relajadito un poco Pero tuviste una semana con malas noticias, digamos, lo de esa manera Sí, sí eh, El lunes fue feriado, el martes eh, Fui a trabajar a la escuela 734 acá en El Hoyo Y bueno, me notificaron oficialmente algo que ya me lo habían comentado Que podía llegar a pasar, que es la baja de todas las actividades deportivas, culturales, artísticas y recreativas de todas las escuelas en la provincia del Chubut. Y bueno, esto implica eh, el cierre de los a, talleres de acá de la Escuela del Ollo, del 734, y bueno, de todas las escuelas de acá de la zona, ¿no? Y es la pérdida del trabajo. Es, Así que bueno, sí, es bastante duro. Es bastante duro. Esto eh, es, es no es una amenaza, es algo ya, una disposición hecha, tomada, una decisión. sí. Sí, es el número de nota 1.159 del eh, 2021, está firmada por el director general de educación secundaria de Chubut, y dice, bueno, eh, por medio de la presente tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a supervisores y supervisoras que las escuelas que dispongan asignación de coordinadores CAJ deben dar de baja las horas a partir del 18 de diciembre, motiva a la presente que los programas no tendrán continuidad cuatro renglones para eliminar la el derecho a la cultura el deporte en todas las escuelas secundarias de la provincia del chu un programa eh, que además cuántos cuántos años lleva cuántos años hace que vos estás eh, como coordinador de, de este de estos corredores que llevaron diferentes nombres que pero que eh, con el trabajo la constancia eh, de tu parte y también de muchos otros y de la gente que ha trabajado en los talleres acá y en otros lugares de, de la provincia esto se, se pudo mantener, ¿no? Porque siempre es como que estuvieron ahí, ¿no? Eh, la Como siempre, la cultura es lo último, prácticamente lo que se tiene en cuenta, y sobre todo lo que tiene que ver a nivel educativo. Así que, este la pregunta es, ¿cuánto hace que vienen con esto? Como para que de un día para el otro le digan, a partir del 18 de diciembre se cierra. Mira en mi caso particular, yo soy uno de los más viejitos en, en esta trayectoria. Eh, yo empecé a trabajar en la escuela en el año 2006, Eh, con otro formato y a partir del año 2008 se constituyó oficialmente la estructura del Centro de Actividades Juveniles uh -huh. eh, desde ahí cuando asumió el macrismo se cambió esa figura por otra semejante que es la de corredor artístico, recreativo, deportivo y cultural eh, que bueno funcionó en definitiva desde el año 2008 hasta el día de ayer ayer fue el último día de actividad estuvimos en el turno noche repartiendo el los últimos ejemplares impresos de la revista escolar, que es uno de los espacios educativos que propusimos este, este año, y bueno, y con eso ya finalizó la, la actividad, o sea, se dio cierre en final. este Obviamente que nosotros ya estuvimos intentando organizarnos con los compañeros despedidos, más que nada acá del noroeste del Chubut, eh, nos pudimos juntar con algunos, Eh, porque imagínate que tampoco es fácil organizar una reunión así con gente de Cholila, maitén, este ettuillé, lago Pue, Veloyo. bueno casi todas las localidades afectadas por estas medidas ¿no? eh, Nos presentamos en la supervisión de educación secundaria en las golondrinas. Este, presentamos nuestro, nuestro reclamo verbal. ahora lo vamos a hacer en forma escrita y también estuvimos eh, comunicando la, la mala noticia a la gente de APECH de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut que bueno, que también eh, están empezando a activar y bueno, esto eh, hay, hay, en, en, con respecto al cierre de las actividades culturales hay una mala intencionalidad en mandarlo el último día de actividad no el cierre porque no hay tiempos administrativos reales para que mm. vos envíes un reclamo a Rawson, en Rawson te lo reciban y te contesten. O sea, eso ya no va a suceder. Administrativamente, eh, por las vías que corresponde, eh, no no podría suceder. Entonces, eso significa, bueno, discúlpame, eso significa que, por ejemplo, que ustedes hasta ahora eh, lo que piensan es que... con está sin respuesta es que se quedan sin trabajo efectivamente hasta tanto el año que viene cuando comienza el ciclo lectivo quizá le respondan algo que no, por ejemplo, pero claro. tienen que esperar todo este tiempo sin cobrar y bueno, pensando que ya se quedaron sin trabajo. Vos imaginate que ayer día viernes era el último día de las actividades y nosotros fuimos notificado el martes. Eh, entonces, bueno, total. Entonces, eh... bueno... Entonces, bueno, eh, estamos terminando el año. Por un lado, tengo sentimientos encontrados porque y muy opuestos, porque siento una o sea, satisfacción enorme por haber eh, defendido los espacios culturales y estos del, de los talleres cuando había que hacerlo, según lo que yo consideraba, porque eh, nosotros, más allá de esta situación particular de despidos en las escuelas secundarias de Chubut, eh, también sufrimos un incendio ...y tuvimos mucho tiempo de paro, casi cuatro años... ...entonces para nosotros eh, sostener estas actividades fue muy gratificante... ...en el sentido de que eh, empezamos en junio con la presencialidad... ...y muchos de los chicos que volvieron a vincularse con la escuela... ...lo hicieron a través de estos talleres. Uh -huh. Eso para mí y para los que trabajamos en el espacio es una satisfacción enorme... Eh, ...que muchos de los eh, chicos que no tenían ya prácticamente una relación con con la escuela pudieron acercarse y aquellos también inclusive damnificados de los incendios pudieron tener aunque sea una actividad cultural en un espacio educativo, sociabilizar, volver a integrarse, eh tener un un proyecto semanal de actividades y esa parte para para mí y para quienes trabajamos en el proyecto es como la la sensación gratificante, ¿no? De de a pesar de que estamos en unas circunstancias muy difíciles Eh, nosotros no bajamos los brazos hasta el final y pusimos todo lo que lo que podíamos poner este pero bueno es doloroso que se secierpa este espacio y no es que hay algo que lo reemplace uh -huh. eh, la educación secundaria acá en pueblos como el hoyo lago pueblo kumen epullén eh, esos espacios de la escuela secundaria son espacios de pertenencia y desgraciadamente no hay otros espacios semejantes, centros culturales, clubes sociales donde se puedan acceder a actividades gratuitas de este tipo. No. Eh, nosotros como... creemos que Sí. creemos que, bueno, que hay una pérdida enorme de en sentido de, de espacio de contención y educación de los chicos, ¿no? Uh -huh. Eh, que hay, muchos pibes se quedan directamente en la calle porque no hay eh, en dónde suplementar este esta pérdida, ¿no? No, sobre todo porque lo que quería decir era justamente que es ya una una política de, de, de desactivar todos estos espacios de educativos y culturales porque también corre el mismo riesgo eh, los talleres, eh, la trayectoria de artes visuales, ¿no? De, desde el Instituto 814 de, eh, de formación docente de artística, este también están corriendo el mismo riesgo y tienen la, la amenaza de que se van a cerrar se va a cerrar esta trayectoria, ¿no? que es eh, el espacio en donde sí. los jóvenes y las familias de los jóvenes eh, pueden asistir gratuitamente a eh, la educación cultural. Y, y bueno, es, es, es lamentable que la política sea justamente eh, romper con esto. Sí, sí, sí. La verdad que creemos que, eh, más allá de que no nos gusta y nos perjudica enormemente Eh, la, la situación económica de muchas familias, son cientos de familias que perdemos el trabajo, uh -huh. tanto coordinadores como automáticamente posibles talleristas que podrían haber tenido un espacio para desarrollar su su, su oficio su, su, su propuesta en las escuelas y bueno, eso ya estamos comunicados de que no va a ser así así que bueno, tenemos el no, estamos buscando el sí y tratando de activar por distintas eh, distintas líneas, a ver si podemos lograr revertir esta esta situación. Claramente, viola los derechos de todos los estudiantes de la provincia de Chubut, que en pueblos, te digo, yo, a mí me toca estar en el hoyo, pero hay que pensar también en pueblos como Facundo, Gobernador Gregorio, General San Martín, eh, Teca, capaz de Inés, un montón de lugares en donde estas actividades son fundamentales, al igual que acá, porque... Eh, se trabaja mucho no solamente con la actividad en sí, la, la propuesta educativa, sino que tiene un doble sentido de prevención de las adicciones, prevención del, envaso, del embarazo adolescente eh, prevención de situaciones de, de suicidio adolescente este, nosotros creemos que al echar eh, al cerrar los los espacios culturales en las escuelas, los, a los chicos los echa a la calle también, y ahí bueno eh, corre la suerte de cada uno ¿no? el destino de cada uno Bien. Eh por eso creemos que esto tiene que volver de una forma u otra con este nombre o con otro. Este eh, eh, porque es eh, es una pérdida muy muy grande para para no solamente el futuro, sino también para el día a día de cada joven y cada cada familia también, ¿no? Uh -huh. Que por ahí al tener la posibilidad de llevar a a una actividad gratuita a uno de sus hijos a una escuela, al no tener esa posibilidad Este, bueno, hay que encontrar como salidas eh, por ámbitos privados que bueno, no todos lo lo pueden su, eh, solventar, ¿no? Este, así que bueno, ahí vamos a ver qué qué sucede. Bueno, Gabriel, te mandamos un abrazo y desde acá nosotros eh, confiamos en que en que esto se va a revertir el año el año próximo porque como que siempre hubo Eh, estuvo latente esta amenaza y ustedes desde ahí siempre la pelearon, sí, sí. siempre la mantuvieron así que yo creo que después el año que viene eh, con, con el apoyo también de, de los estudiantes y de los chicos que también les puede llegar a servir como momento de, de, de, del aprendizaje de lo que es eh, reclamar por sus derechos creo que también eso lo van a tener que, que aprender y que poner en, en práctica, así que bueno, te abrazamos y sí. esperamos tener el año que viene Mejores Noticias. Ojalá, ojalá que, que podamos recuperar este espacio uh -huh. y bueno, eh, veremos qué sucede por nuestra parte. Creo que ya hicimos y dimos todo lo que podíamos dar. de una Un abrazo. Gar Gracias, gabi Que tengas un buen sábado. Hasta luego. Ustedes también. Chau. chau. chau. Hablábamos con Gabriel Berge acerca de esta disposición ministerial sobre el cierre de actividades de los corredores artísticos y deportivos de todas las escuelas de Chubut. No sé, teníamos un tema pensado eh, que no lo tengo anotado, Gera. Hoy es sábado. Sí, se escuchan de fondo las desmalezadoras, eh, no sé si te, si llega la gente ahí a escuchar eh, y bueno, está ahí trabajando la gente alrededor de la radio. Eh, vamos a escuchar eh, Malón, eh, Malón Mestizo. Dale. Go! Ah! Seguimos en Manija de Radio de este mediodía de sábado, a puro laburo, pasándola bárbaro con este sol radiante. Los compañeros están ahí, meta a cortar pasto. Y nosotros acá en la sombrita, refugiados en la radio, ¿no? divirtiéndonos un poco más allá de las noticias que por ahí uno tiene que dar y con respecto a eso en la nota anterior estábamos hablando con Gabriel Verge sobre el, el cierre de las actividades de los corredores artísticos y habíamos mencionado que también eh, se, se estaba amenazando de cerrar eh, dije la trayectoria y acá la compañera anchi calero que nos está escuchando me, me corrige muy bien no es que me corrige, que sino que me dice cómo se llama correctamente esta es la formación artística vocacional es lo que quieren cerrar. Recordamos que la formación artística eh, vocacional está conformada por elencos, trayectos, talleres, ensamble, Coros, orquesta, etcétera, de los lenguajes de artes visuales, danza, música, teatro y lutería. Y nos agregan, si que dicho sea de paso, si se puede, hay que recordar que está abierta la inscripción para la FAB ciclo 2022 en las sedes de las escuelas 223 y de las 109 en el horario de 18 a 20 de lunes a viernes. Recordamos que es gratis y es a partir de los 7 años hasta adultos mayores sin límites de edad. ¿Sí? la formación artística vocacional, es importante que haya muchos inscriptos, aparte no solamente que haya muchos inscriptos, es importante la participación, estar, formarse en, en este sentido desde la artística vocacional este y además también es más fácil luchar por el no cierre de horas con las aulas llenas y muchos inscriptos, ¿sí? adherimos a voz Angie, estamos ahí, Siempre que podamos lo vamos a decir acá por Radio Fogón y por Manija de Radio. Con respecto al tema, estuvimos hablando hace unas semanas con eh, con Ana Luz Lorda, ¿sí? que nos hablaba del tema y de todo lo que se ofrece desde esta formación artística vocacional. Ya que estamos leyendo los mensajes que con los que colabora Angie, eh, te recordamos que nuestra vía de contacto es 2944-917288, así que si querés comunicar algo, difundir algo acerca de algún evento, de alguna consulta, o lo que quieras difundir que estés haciendo, algún emprendimiento, tenés la posibilidad de hacerlo ahora a través de Radio Fogón. Y ahora sí, a este segmento lo teníamos y lo queremos dedicar a la efemérides de ayer, que fue 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto fue eh, a partir del año 1981 que se decidió al realizarse el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá. Fue allí que se propuso establecer el 25 de noviembre como el Día de Lucha contra la Violencia África hacia las mujeres rindiendo de esta manera un homenaje a las hermanas eh, dominicanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal. Estas mujeres, ejemplo de organización y lucha, eh, llamadas las mariposas, fueron tres activistas de la República Dominicana, brutalmente asesinadas por la dictadura de Rafael Trujillo el 25 de noviembre de 1960. A partir de eso es que se decidió en el año 81, en este primer encuentro feminista en latinoamericano, americano y del Caribe, eh, establecer los 25 de noviembre como el día de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Lo que vamos a compartirles ahora es el informe que hemos rescatado desde el Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano, que es la que dirige la Casa del Encuentro. Este informe dice que desde el 1 al 30 de abril del año de este año, del 2021, en el marco del Dispo, se produjeron 92 femicidios. Cinco transfemicidios, o sea, es del, del primero de enero al 30 de abril, ¿eh? son eh, cuatro meses. 92 femicidios, cinco transfemicidios y siete femicidios vinculados de varones. En este informe del Observatorio de Femicidios en Argentina. 103 hijas e hijos quedaron sin madre. 63% de ellos son menores de edad, un número que se pierde entre las estadísticas pero que es necesario visibilizar particularmente. La violencia sexista no desciende y las medidas implementadas son insuficientes. Los medios de comunicación relevados muestran también un aumento de los transfemicidios, lo cual evidencia la vulnerabilidad de un colectivo que es objeto de múltiples violencias, incluida la institucional y la que ejerce la misma sociedad. ...que las expulsa del sistema. Este informe dice además que es imprescindible... ...que el cupo laboral travesti trans en el sector público... ...establecido en el decreto 721 del año pasado... ...que garantiza un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, transexuales y transgénero se haga efectivo en todo el territorio nacional. Por otra parte, en noviembre del año pasado, 2020, el Ministerio de Seguridad anunció la creación del sistema URGE, que es un sistema único de registro de denuncias de violencia de género mediante la resolución 408. Sus objetivos... Los objetivos de este surge son, entre otros, la unificación de las denuncias por violencia de género hechas en dependencias policiales y reunir en un solo sistema toda la información relevante de esas denuncias para lograr la inmediata vinculación del denunciado con denuncias previas. Eh, volviendo a los números, Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos, 29, seguida por Córdoba por córdoba 10, Santiago del Estero 7 y Santa Fe también 7. 12 víctimas, esto en el periodo recuerdo, desde el 1 de enero al 30 de abril de 2021, todavía no hay información oficial de lo que resto del año, no desde mayo hasta ahora. 12 víctimas habían realizado la denuncia, 10 femicidas tenían dictada medida eh, cautelar de prevención, 10 femicidas agentes o ex agentes de fuerzas de seguridad, 5 víctimas tenían indicio de abuso sexual, 4 víctimas estaban embarazadas, 5 víctimas eran mujeres trans, una de pueblos originarios, seis víctimas migrantes y dos víctimas en presunción de prostitución o trata y 11 personas eh, femicidas se suicidaron después de haber eh, de haber llevado a cabo el hecho. Así que estos son los datos que enví, se envía desde el informe eh, del Observatorio de Femicidios en Argentina. Esta información la... Eh, La saqué de Página 12, que eh, envió el informe ayer 25 de noviembre, justamente, así que pueden encontrar más info ahí. Bien, 1 y 10 de la tarde, estamos en Manija de Radio, con Gerardo Beain en controles, <ríe> el, Gera, el Gera, como lo conocemos todos y todas, y eh, nuestra vía de contacto 294491721. 8, 8, los chicos están afuera eh, a lo mejor en un cualquier momento prenden un fueguito y tiramos unos choris, el que se quiera la que se quiera acercar para compartir para trabajar, para estar acá en el micrófono comentar algo, eh, será bienvenido, nosotros acá en Manija de Radio calculamos que vamos a estar hasta las 14 aprox, y ahora vamos a cerrar este segmento por el Día 25N, el Día Internacional de la Violencia contra la Violencia a la Mujer, con bebé haciendo Malo. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita Una vez más, no, por favor. Estoy cansai no puedo con corazón una vez más mi amor por favor no grites que los niños duermen una vez más por favor estoy cansai no puedo con el corazón una vez más no mi amor por favor no grites que, no, no no, no grite que los niños duermen voy a volverme como el fuego voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla Salva el balo para cobrarme las heridas malo. con el fogón mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño una vez más no por favor estoy cansada y no puedo con el corazón una vez más no mi amor por favor no grites que los niños duermen una vez más no por favor. hermano mi amor por favor no grite que los niños duermen voy a volverme como el fuego voy a quemar tu puño de acero y del mora de mi mejilla saldrá el balón para pa cobrarme la jerida malo malo malo eres no se daña que se quiere no tonto tonto tonto eres no darme las heridas. De Manija de radio. Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de radio. No. 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Radiofogon.blogspot.com y también en la app de Red Enfoque. Manija, Manija de radio. Manija de radio. Una variedad de voces comunícate 9449 uno siete o a Agéndalo. radio fogón hotmail.com radio fogón 97.3 nueve94 13.15 de la tarde 13.15 de hoy sábado, un programa especial manija de radio sábado y habíamos anunciado que vamos a estar charlando con eh, Joya Claro acerca de la crónica de la despedida de Elías Garay eh, encuesta del ternero donde ella estuvo eh, ese momento. Hola Joya ¿Cómo estás? Hola Sandra, buenas tardes a todos Buenas, buenas tardes buenas un gusto estar hablando con, con vos este hemos eh, compartido y leído eh, a través de, de, de nuestras redes el, lo que escribiste con respecto a esta crónica de lo que fue la, la despedida de elías y la verdad que, que me pareció eh, me pareció importante porque está escrita de, desde el corazón además no y porque lo vivenciaste a todo eso que fue bastante que fue duro sí, y Sí, la verdad que fue muy muchas emociones encontradas, fue un día muy intenso para todos, porque uh -huh. pensemos de todo lo que se viene viviendo hace dos meses, eh, todo lo que se venía denunciando, todo lo que veníamos padeciendo, quiénes ya allá, quién, cómo estaban hostigando a las personas que estaban en el acampe, cuál era el grado de violencia ya instalada ¿no? en el lugar, con aparte con toda la presencia militar y policial... Eh, lo del, lo del lunes encima fue fue, fue muy fuerte por, por la falta de respeto por, por, por la falta de, de, de humanidad frente a una consistencia de todo esto que estábamos viviendo eh, No sé por dónde quieres que pies la verdad que han pasado tantas cosas estos días, que fue muy intenso todo y así con la audiencia la formulación de cargos también Esto, eh, pues, me gustaría así que, que empieces o sea vos eh, comentadas eh, en un momento y se veían también después acompañaban con imágenes eh, toda la presencia policial eh, que no dejaban eh, que no dejaban acercarse al cuerpo era un, era así Sí, ya estaba como a las dos de la tarde, dos y media de la tarde. La situación era que estaba arriba del territorio junto a los familiares de Elías uh -huh. que estaban acompañando su cuerpo ya casi hace 24 horas. Eh, la, la palabra del fiscal de que se iba a poder ingresar, ya le habían dicho que iban a poder ingresar a las comunidades para subir al territorio, hacer las ceremonias que, que correspondían para que pudieran despedir a su forma. A, a Elías de allí del territorio eh, le habían asegurado disculpame, había, les, les habían asegurado de que no iba a haber presencia policial, de que iba a estar liberada la zona de cualquier tipo de presencia militar y, y, y policial cuestión sí, que no se cumplió que el retén del COER se iba a levantar uh -huh. que, que el cuerpo no iba a ser custodiado y va a ser acompañado por, por custodia policial Todo eso se había hablado con el juez y se estaba esperando que viniera la abogada porque lo que faltaba era una eh, se había hablado con el fiscal perdón y lo que faltaba era una orden del juez supuestamente para que se levante el retén del COER y todo lo demás pudiera suceder eh, esta pretensión primera de que de que era el juez el que tenía que autorizar eso eh, a través de una audiencia al final no fue una audiencia fue una reunión informal que se da con, con el jefe de fiscales y el fiscal Eh, y allí ellos autorizan, cuando están viniendo eh, los tiempos ¿no? la, que venimos vivenciando todos quienes estamos participando los tiempos de, del Poder Judicial, eh, la verdad que son súper irrespetuosos y, y, y no brindaban ningún tipo de información la familia de arriba nos decía que, que teníamos que ingresar, que ya no se podía esperar más En, en toda esta situación y sabiendo que el fiscal nos había autorizado a pasar y había autorizado a las comunidades, eh, se intentó pasar y en cuanto se acercaron fue otra vez recibir una balacera de, mm. de, de parte de efectivos de la policía en este caso y también del COER, pero no sabés con, con la hazaña que disparaban. Había un, un, un oficial grandote, gigante, que no paraba de disparar Y hasta cuando el propio jefe se acercó con, con las manos en alto pidiéndole que pare porque la verdad que no era totalmente fuera de fuera de, de, de, de todo de todo derecho de todo respeto había familias allí vecinos todos que nos acercamos y estábamos esperando para poder subir todas las comunidades que eso que estaban juntando en la web eh, las distintas eh, ramas para hacer sus ceremonias, la leña, eh, nos habían pedido de llevar semillas, era otra situación, era ¿eh? una situación de duelo, de, de, de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucha impotencia, y la verdad que fue totalmente violento y volvió a reforzarse esa violencia, que duró como 15 minutos, eh, y luego de eso justo apareció la abogada y allí el jefe de policía dispersó de una vez a, a todas estas fuerzas y nos abrieron el paso y allí pudimos llegar hasta la tranquera eh, donde nos quedamos todos desesperando abajo, subieron las comunidades, hicieron sus ceremonias y luego bajaron el cuerpo, eh, la verdad que fue toda una situación muy fuerte, muy muy emotiva, muy triste, eh, muy injusta Esa sensación de injusticia no también que, que, que acompaña siempre eh, en, en este caso. Y con respecto, me decías, a, al informe del Ministerio Público Fiscal, vos eh, tenés algo para comentarnos, estuviste... Sí, sí, ayer estuvimos presenciando la audiencia de formulación de cargos para los dos acusados, eh, que duró como tres horas, porque no solo se habilitó la, la formulación de cargos, que es el relato que da la Fiscalía en cuanto a las pruebas, que juntó el relato de lo que eh, sustenta la, la acusación a estas personas, ¿no? Pero aparte de este relato, los abogados defensores decidieron que, que estas personas eh, declararan su versión de los hechos, y a raíz de eso se suscitaron algunas preguntas, varias preguntas y varios discusiones, y tire y afloje entre... ...entre las irregularidades que hay, ¿no? Pensé, son dos personas en un lugar que estaba sitiado hace dos meses... ...que no se podía ingresar agua, ni comida al territorio... ...que los vecinos ya habían denunciado que no les dejaban recibir visitas... ...que no podían ingresar eh, materiales de construcción que traían para hacer sus obras... ...sus invernáculos, sobre todo las tareas de verano, de chacra... Eh, estaba la gente mismo de la de la Cuesta del ternero imposibilitada de un libre tránsito y sin embargo entraron estas dos personas armadas eh, para la fiscalía con dos armas y con y con intencionalidad de matar a estas personas eh, que de, de matar a elías y de y de matar a, a gonzalo que no lo lograron, pero lo dejaron en una situación muy grave. En ese sentido cómo es la situación de, de Gonzalo en estos momentos con respecto a, a, a la custodia, ¿no? Porque me imagino que eh, está como corriendo riesgo con respecto a su a su vida y a su protección personal. Claro, en este sentido fue que la fiscal la prisión preventiva para los acusados justamente para preservar la vida y, y la seguridad de Gonzalo uh -huh. de su compañera que, que la misma fiscal explicitó que está fuera de la y va a también resguardar las irregularidades que sucedieron que la fiscal considera que, que hubo que hubo entorpecimiento de la investigación por parte de los acusados que hubo eh, un intento de fuga porque ellos los encuentran cinco días después. Uh -huh. Ninguno de los dos se entregó a pesar de que su relato ha habla de unosmiento a pesar de que ellos digan lo que digan ellos pasaron por retenes policiales salieron de la provincia y esperaron cuál a declarar lo que pasó entonces ahí hay una contradicción muy grande entre entre las intencionalidades o o, o una de, de ataque o enfrentamiento no se cae se cae de madura, cuál es la situación yeah, yeah. personas que fueron atacadas y que se van con miedo, lo primero que hacen es denunciar y avisar sabiendo que el lugar está lleno de policía claro. y aparte hay algunas cuestiones como por ejemplo que no se encuentra el arma, por ejemplo que no se encuentra el dron, dentro de, de, de este material ayer se dejó entrever que una de las declaraciones policiales es de quien manejaba el dron que estaba subido a un cerro ahí cerca o en el territorio, no sé si es pero él estaba manejando el dron y ve a estas personas dentro del territorio y por el viento empieza a descender hacia donde estaba el auto de estas personas, en las que huyen, y por la última vez que se vio el dron. Y, y al mismo tiempo, cuando secuestran el auto en Esquel, eh, de, antes de ayer, eh, el auto estaba con la patente pintada entonces hay un montón de, de indicios, y de material probatorio que que apoya la versión de, de los testigos, atosa todo lo, lo que estuvo denunciando la comunidad desde el desde el domingo, ¿verdad? Mhm. Uh -huh. Bien, y con respecto a, a digamos la, el comportamiento de la fiscal Sendón, porque recordemos que la fiscal Sendón, la misma que está actuando en estos momentos, es la que eh, negó en su primer momento el acceso a, eh, que, que fue la que ordenó el, de, el desalojo de la comunidad y, y, y ordenó que no se pueda llevar comida ni, ni, ni vestuario ni vestidos a, a la gente que estaban ahí en la comunidad, ¿no? Uh -huh. Sí, es muy raro tenerla en esta ocasión uh -huh. eh, como como defendiendo, ¿no? Acusando a otras personas que no sea la propia comunidad. Uh -huh. eh, ella misma creo que la audiencia intentó separar los los hechos. Eh, y hasta ah, la verdad que bueno eso manifestó explícitamente que, que lo que ella considera en este momento es que hay que cuidar a gonzalo Bien. a su familia y a su compañera pues son los testigos los testigos presenciales del hecho y, y que hay eso clara clara evasión y, eh, y entorpecimiento de la investigación por parte de los acusados. Perfecto. ¿Y estos acusados, eh, Shoya, tienen algún vínculo con, con con la familia Rocco, con algunos de los... Eh, sí, con la familia Rocco, que es la que está más comprometida con el tema este de, de la comunidad Love, de la comunidad los perdón, de la comunidad eh, Kemken Treu? Lo que pudimos saber es que sé y es los dos son socios y empresa esta de ¿cómo se llama? Ahora se me fue el nombre. Eh, la empresa Forestal que ellos con que es, que es para tala, ¿no? Y para Son empresarios forestales. La General Simón, Ajá. la empresa General Simón. Ellos son socios y a su vez son socios de Roco porque manifestaron que corresponde el 50% de la madera quemada y el aprovechamiento del bosque quemado sobre esos lotes que en los que Rocco tiene el permiso del Estado ¿verdad? Bien. recordemos, son tierras fiscales uh -huh. no esto siempre hay que tenerlo presente porque si bien Rocco denuncia usurpación las tierras son fiscales no son de él bien eh, sí hay un informe en plan de socios. Hay un informe muy claro que se puede encontrar sobre quién es la familia Rocco, quiénes son los Rocco en en el, en extremo, en el extremo sur ¿no? en ese uh -huh, periódico. Sí, sí donde pueden saber sí. bueno yo ya muchas gracias por este por este relato por esta crónica por compartir la, la, la información con con nosotros y también por estar presente siempre eh, en, en esos en esos espacios de, de lucha y de conflicto ¿eh? por favor gracias a ustedes y nada siempre nos estamos acompañando y, y acompañando todas estas luchas que mm -hmm. creemos tan justas y necesarias que mm -hmm. eh, Somos en este momento los que nos podemos encargar a través de las coberturas colaborativas, a través de la difusión y a través de estar y acercarnos y ver lo que sucede, eh, poder difundir lo que está pasando y, y no permitir que, que, que se sume a la larga lista de impunidad que tenemos en todos los casos en la comarca y en la zona respecto a la violencia que se ejerce contra las comunidades. Eh, así que es muy importante que no solo quienes trabajamos en los medios de comunicación Sino toda la sociedad consciente eh, estemos cerca estemos atentes y, y sigamos acompañando a la comunidad porque recordemos que ellos siguen sitiados por el por la policía si sí. bien el code se retiró la policía sigue cortando el acceso y, y la gente sigue allí encerrada entonces esto a pesar de haber encontrado a estas dos posibles eh, culpables de la de, de, de, como autores materiales sí porque tampoco sabemos quién el autor intelectual, uh -huh. que otras responsabilidades caben dentro de las fuerzas de seguridad que supuestamente estaban eh, controlando este predio. Eh, así que esto es, me parece que es la punta de un iceberg y, y, y va a haber una un periodo de cuatro meses de, de investigación. Eh, que tenemos que seguir atentos y acompañando. Totalmente. Gracias. gracias, Shoya. Un abrazo. Buen sábado. Un abrazo. Chao. Hablamos con Joya Claro, con el responsable y colaboradora de Revista Cítrica que nos dio una crónica y un panorama de lo que fue la despedida de Elías Garay el lunes pasado y también del el lo que fue ayer el, desde el Ministerio Público Fiscal la acusación a las dos personas responsables, eh, presuntas responsables del homicidio de Elías Garay y eh, el herido Gonzalo Cabrera. A continuación vamos a escuchar... Eh, Jera, vos podés decir mejor qué es lo que vamos a escuchar, me parece. <ríe> Vamos a escuchar un, un audio, una artística que armó la gente de Radio Nacional El Bolsón, el programa El Tridente. Eh, armaron una un, un spot, una pieza radial, podríamos decirle, eh, que contiene una poesía hecha por eh, Lee Mayer y, y leída por ella misma, eh, vecina de, del Bolsón, eh, bastante conocida bueno eh, y la música que acompaña ese poema eh, es eh, fue hecha por elías garray eh, así que bueno nada tiene mucha mucha significancia y, y bueno es compartir algo vivo en medio de tanta porquería no así que eh, es un poquito largo pero está lindo para escuchar Eh, y compartir un poco de qué era Elías, ¿no? Eh, y bueno, y también la, la poesía de de Lee Mayer. Dale, lo ponemos. acabo de escribir no puedo callar no podemos más muerte más espanto es que no puedo callar no podemos acero, plástico y asfalto asfixiando a la buena gente a la gente buena Sarajevo, Siria, Palestina La perversidad de unos pocos, extermina multitudes. No puedo callar, no podemos. Han matado a un hombre que defendía un pedacito de esta tierra, esta tierra sagrada, tierra tomada a los buscadores de riqueza, sembradores de pinares estériles, focos de incendios interminables plantados para generar dinero. ¿Cómo que mataron a un hombre? como que fueron a la cuesta del ternero, rodeados de uniformes y metralla, para matar a su propio pueblo? ¿Matones a la orden de quién? Los han sacado del vientre del hambre y les pagan por asesinar al propio hermano. Pero estamos cansados. Cansados de presidentes, de reyes y de esclavos. ...cansados de la basura que tapa nuestros campos... ...cansados de la avaricia, codicia, explotación y engaño... ...cansados de que contaminen los ríos... ...cansados de que engañen a la gente con préstamos y promesas inútiles... ...cansados de que los avivados enriquezcan... ...y de que los buenos callen, asustados... ...la vida es tan bonita, tan breve, tan sagrada... seres humanos, ya no hay más tiempo seas mapuche, chino o venusiano el amor es la vía compartir el camino todos somos la lofka en que entreu. todos somos esos muchachos abatidos pasamos brevemente por este planeta es tiempo de ser felices la tierra para quien la trabaja no para quien siembra foforitos de pino queriendo enriquecer vamos, elegimos la paz Elegimos la paz, elegimos la paz, la hermandad, la simpleza de los días, que el odio y la desesperanza se diluyan en la aurora. ico de 10 15 16 17 18 me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 una variedad de voces. Bueno, vamos a ir con un tema que se llama Dicen. Dicen. Dicen que necesitamos Una casa, un buen trabajo una andar muy eficiente Ser resdijir con la gente Dicen que necesitamos Una casa, un buen trabajo Un andar muy eficiente Ser formales con la gente Y eso no está mal Pero no es tan necesario Verá eso no está mal Pero no meta necesario Pero dicen que necesitamos una casa, un buen trabajo, un pasar muy reluciente, ser gentiles con la gente, dicen que necesitamos una casa, un buen trabajo, un andar muy reluciente y mostrar siempre los dientes. Y eso no está mal. Pero no es tan necesario quieras y eso no está mal pero no es tan necesario quieras que te vas a llevar a la tumba que te vas a llevar Escuchábamos a Fede Cusolito y antes del bache escuchábamos eh, los espíritus gratitud eh, y ahora eh, tenemos comunicaciones. Queríamos decir que hay muchos saluditos de gente que está ahí atenta, Connie, eh, Mónica, eh, también Erika... Eh, bueno, Angie, por supuesto, ahí han mandado sus saluditos, emoticones y etcétera eh, a, al teléfono de la radio. Es, es, muchas gracias a la gente que se está comunicando con nosotros en este sábado de Manija de Radio Vamos a aprovechar para invitarlos a la obra que tenemos hoy para ver en la sala Egger Puerto eh, Tiembla, teatro volcánico y para eso vamos a hablar para saber de qué se trata con Mariela Roa Hola Mariela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Muchas gracias por atendernos y muchas gracias por estar presentando esta obra acá en la comarca que eh, tiembla. Ayer se presentó en Casa de Cultura del Hoyo y hoy va a estar en Bolsón. Sí, sí. La verdad que, bueno, muchas, gra muchas gracias. Uy. El recibimiento y, la que, bueno, lo de ayer ya fue una... Una primera función, eh, la verdad que estuvo buenísima y el recibimiento de la gente de la Casa de la Cultura, del hoyo, fue impecable. Así que estamos muy, pero muy contentas y contentos. Bueno, contanos acerca de, de Tiembla, de cuál es la trama, que la verdad que eh, es, es impactante lo que muestran en escena. Ah, bueno, ¿qué les pareció ya que ustedes estuvieron ahí? Sí, yo estuve ahí, la verdad que quedamos quedamos muy encantadas de verlos y también eh, por, por el movimiento que tiene la obra por a, a, hacia dónde nos lleva lo que fue ese momento de, de la erupción de, del volcán Puyehue en el año 2011 y cómo lo vivió el pueblo de villa langostura que realmente genera genera una sensación de, de empatía y además también de, de conocimiento de cómo cómo la vibraron ustedes A, a, a cómo vibraron ustedes ese momento terrible no sí bueno viste que en la obra hay como un poco un panorama general de lo que de lo que fue eh, porque entre lo que siempre decimos eh, esa ficción que apareció de golpe en la realidad uh -huh. porque la verdad que de un de unas horas para otra o de un día para otro Eh, mirar por la ventana y ver que todo haya eh, cambiado por completo y, y sin tener eh, anticipación de que eso iba a suceder eh, bueno generó todas las situaciones que se se generaron en las personas en el en la en el pueblo en la población sea, en la población este bueno sí es fue realmente un, un cambio rotundo eh, de vida digamos vamos totalmente eh, está muy bueno cómo eh, pueden eh, ensamblar esto de los eh, testimonios reales porque ustedes la vivieron con lo que es eh, la ficción en el teatro para, para para llegar y también para para ponernos eh, en ese lugar y recordar ese momento Sí, diceste que hacemos como ese juego ese ese juego doble o ese límite eh, finito entre la ficción y realidad, porque es lo que decimos, esos actores y actrices que, que, que están... Eh Eh, representando esta obra también eh, son eh, habitantes y vivieron el volcán son habitantes de Villa Langosura entonces es, eh, son actores y actrices de profesión que a su vez eh, testigos eh, en primera persona de, de, de la catástrofe, entonces está por eso este juego de que por momentos hay testimonios que son reales uh -huh. y eh, tal vez testimonios que bueno de, de... hola Ahí se perdió la comunicación. ¿Me escuchás, Mariela? A ver si acá yo muevo el cable. No. No. A ver, voy, se cortó. Vamos a volver a este, probar para contactarnos con Mariela. continuamos con Mariela Roa que nos estaba contando acerca de la obra Tiembla, Teatro Volcánico que se va a estar presentando hoy en Eduardo Galeano. Sí, Mariela, nos decías. Sí, decíamos como ese juego entre eh, el... Los actores y actrices y eh, el ser habitantes realmente de, de la villa y de, de del suceso entonces como hay testimonios eh, por momentos reales y testimonios de también cómo eh, que, cómo lo vivió cada persona y claro. que puede parecer ficción sí. Acá me dicen que es la señal. Pero eh, ahí me escucha. No sé si te, se volvió a cortar. o oh. Bueno, eh, lamentablemente tenemos problemas con la comunicación telefónica con, con Mariela. Eh, igualmente queda totalmente recomendada la, la obra que eh, yo ya la pude... Eh, disfrutar ayer a la noche en Casa de la Cultura del de Hoyo y que hoy se va a estar presentando a las 21 horas en Sala Eger Puerto, esto es en Onelli 2871 del Centro Cultural eh, Galiano. Así que esperemos que, que vaya gente porque la verdad que eh, es una obra muy buena, las las actuaciones son excelentes, hay mucho movimiento de escena, una puesta en escena muy buena eh Y, y bueno, y te lleva y traslada a ese momento que cada uno lo revive, sobre todo los que estuvimos también y que sufrimos esa erupción volcánica acá en la comarca. Podemos recordar lo que vivimos en ese momento y, y, y lo que significó para la gente de Villa Langostura, con muchos datos estadísticos también que van mencionando durante la obra. No se las voy a espolear, pero está buenísima. No se la pierdan hoy a las 21 horas en Casa de Cultura de Volcán sol, lamentablemente Movistar hay veces que no funciona como corresponde y nos corta la comunicación, así que eh, lo que estábamos eh, hablando era con Mariela Roa, integrante de de esta obra que se va a estar presentando hoy, Tiembla Teatro Volcánico y de esta manera entramos en Manija de Radio en lo que es la Agenda Cultural Tierra. con el tema musical que habíamos elegido para es, después de este momento, nacida y criada. Ay, ¿para que Ahí me llama, ahí llama, a ver. A ver, a ver, a ver qué pasa. ¿Cómo estás? Seguimos porque queremos terminar la charla con Mariela, así que la tenemos acá en, en el teléfono, la Mariela. Hola, ¿qué tal? Si se, si se corta hoy hoy a la noche, vayan sí. y vean de todo esto que estamos hablando. Sí, <ríe> sí, sí, buenísimo que lo cerrás vos así, dale. Totalmente, bueno, es, es un poco eso. Eh, es, eh, a veces decimos que es como una catarsis ficcionada, Ajá. ya que realmente eh, somos un grupo de, de actores y actrices, somos un grupo de teatro, pero que también somos eh, protagonistas vivenciales de, de, de, del suceso que estamos contando. Entonces, es, es ese juego. Eh, entre la ficción y la realidad y también de la de, de la realidad como la ve cada una no uh -huh. porque eh, y, y también ese esa realidad de cómo se interpreta desde cada persona eh, ante semejante eh, situación porque a veces uno cuenta eh, bueno de un día para otro o en horas se transformó de todo verde a todo gris Y todas las personas estuvimos eh, eh, encapuchadas, que no nos reconocíamos, eh, primero sin salir de las casas porque no sabíamos si era tóxico, si uno respiraba eso y, y, y, y, y te estabas intoxicando, entonces... Realmente eh, ya contarlo como una realidad parece ficción uh -huh. y, y a su vez, como lo vivió cada persona Es, es un, una nueva eh, ficción eh, Así que bueno, es un poco eso Y también como, como decimos Que además de ser teatro volcánico Puede ser un teatro eh, catártico uh -huh. eh, Suele suceder que enseguida, que cuando empezamos a hablar del tema, siempre alguien quiere contar sí. eh, que, no ¿Qué le, qué le pasó a, a esa persona eh, cuando cuando sucedió el hecho. Entonces, eh, abrimos el micrófono a la sala, eh, por si alguien quisiera... Eh, también hacer su catarsis y contar, porque también fue un hecho que, que involucró al mundo entero, ya que literalmente la ceniza dio vuelta al mundo en 17 días. Total, y yo recordaba lo que me vino a mí en la cabeza, es eh, lo que vivimos acá, lo que viví yo acá en la comarca, en el hoyo, que en un momento eh, de tanta ceniza siempre, primero mucha sed, el sabor constante, un sabor como metal Y, y, y, sed, y sed y me imagino que ustedes se quedaron sin agua sin los servicios públicos eh, principales y esa sed y, y la, la, la, la ceniza con un poquito de vidrio no que te, te, tenía que rayaba todo y lo otro era que no sabía cuándo se iba a terminar porque los tiempos geológicos son otros tiempos no andás a ver cuánto duraba eso Eh, no había información claro. eh, ni de que iba a suceder, ni de lo que iba a suceder. Uh -huh. y justamente, ya que estamos hablando en, en radio, la radio fue el nexo entre, eh, primero, la comunidad, entre la misma comunidad y con la información, ya que FM La Jungla, con Diego Miralles, Eh, transmitió, eh, como decimos ahí en la obra eh, 48 horas seguida no. A partir del suceso Y como vos recién decías En el texto de, de un personaje Es que alguien le lleve agua al conductor claro. eh, Porque sí, realmente eh, Fue un papel protagónico por completo la radio, eh, especialmente la, la que menciono, Efe Mera Jungla y, y el agua se acabó, la electricidad dejó de funcionar y, y, y el paisaje se transformó totalmente en algo gris no saber qué, qué qué iba a suceder entonces, bueno eh, imagínate todas las eh, emociones que que, que Que surgen a partir de eso También, bueno, la obra eh, Tiene un músico en vivo Que es el negro romero Que con un bajo eh, en vivo Va marcando el pulso sonoro que Totalmente, le da un <risa> ritmo Le da un, un, un ambiente Una ambientación a la obra eh, Increíble Sí, sí, que también es como que esto que todo, todo el tiempo eh, es esto que te digo eh, esto que ves en el escenario que pareciera una ficción también era realidad porque ese pulso y eso y eso sonoro eh, estaba estuvo antes de la erupción. Y, y durante esos días, porque además el volcán siguió trabajando eh, durante eh, días, entonces eh, lo sonoro también era como eh, mm. algo que y, eh, estaba eh, a, dando presencia de lo que estaba sucediendo sin saber que que realmente iba a suceder. Mm. Así que bueno. Volviendo <ríe> eh, volviendo, sino es tema para una obra de teatro. Totalmente. Volviendo volviendo a la obra fue escrita por, por quién fue escrita el guión? lo hizo eh, de, eh, el grupo lo hizo. Eh, la obra fue escrita por mí. Ah, mira y... Mariela, muy bien. <ríe> muy buen grabado gracias y los testimonios eh, son reales sí uh -huh. los testimonios de, de, son reales de los actores es más hemos hecho algunos reemplazos un poco a partir de la pandemia y, y y cada persona que cada actor actriz que se incorpora eh, tiene eh, su testimonio propio o sea que sí es parte de de, de, de cada integrante digamos eh, sí volviendo a la obra también tuvo premios no y Sí, la obra eh, estuvo producida por el Teatro Nacional Cervantes y eh, tuvo el premio de Dramaturgia Patagónica del Instituto Nacional de Teatro. Buenísimo. Bien, bueno, lo podemos a disfrutar, la pueden disfrutar entonces hoy a las 21 en, en la Sala Egger Puerto sí sí, ojalá que, que bueno que se acerquen eh, porque bueno nosotros y nosotras nos gusta eh, mucho eh, contarles eh, lo que lo que nos pasó y también eh, escuchar a, a, a, al, al público a la audiencia también saber qué les pasó y es un momento realmente de, de vínculo con, uh -huh. con cada lugar a donde vamos eh, cada comunidad donde la estamos llevando también eh, sentir esa recepción y ese y ese intercambio eh, está es, es muy gratificante y también bueno también en, en cada lugar que tiene lo suyo porque también para nosotros fue eh, muy eh, eh, digamos hacerla ser eh, y hoy eh, después de, también lo que ustedes vivieron eh, es como esta un poco eh, catarsis mutua. Eh, de estas situaciones eh, donde bueno en, en este caso lo de ustedes no fue algo natural pero pero bueno eh, el volcán que que sí lo es eh, después un poco la, la gente como siempre los como <risa> decimos en otra obra los inescrupulosos eh, aprovechan las situaciones ya que eh, el cent lo del volcán aún hoy porque aprovechando eh, la, la época del volcán Que, como, hay gente que nunca duerme, ¿no? Eh, los escrupulosos nunca duermen. Eh, hoy padecemos eh, una ordenanza que se hizo en esa época, pensando o oh, aprovechando que que supuestamente eh, la villa no iba a vivir más. Eh, hoy padecemos la tala indiscriminada mm. eh, a través de una ordenanza que la podemos pero realmente sentir, eh, porque lo sentimos no solo viendo cómo día a día están talando el bosque, lo sentimos en el viento, lo sentimos en la falta de lluvia que hay, en el calor que hay. Entonces, bueno, eh, es un, un tema eh, que está bueno llevarlo para para charlar eh, entre nosotros, digamos, de, de cómo a veces... Eh, Eh, el hombre, la humanidad eh, transforma lo lo, lo natural en, en algo en un comercio indiscriminado realmente uh -huh. Bien, Mariela, muchas gracias por estar presentes y por contarnos esto acá en la comarca y queda hecha la invitación entonces para, para la audiencia para hoy a las 21 en Sala Eger Puerto en el Bolsón Un abrazo Muchísimas gracias por, por llamarme y por poder charlar este rato y, y, y nos vemos. Nos vemos. Un abrazote. <ríe> chau, chau. Un abrazo. Chau, chau. Les recordamos... Les recordamos a todos los interesados que para poder asistir eh, eh, es necesario hacer reservas al siguiente número, 2944 20 10 22 por WhatsApp, eh, que es la eh, el WhatsApp de Eduardo Galeano, del Centro Cultural Eduardo Galeano. 2 y 5 de la tarde, vamos con ¿tenés un ¿tenés preparado un temita musical? Volvemos con una rápida agenda cultural y ¿ya nos despedimos? Sí, seguimos acá en Manica de Radio, nos queda un segmento. Vamos entonces con nacida y malcriada pasajeros. Ya entramos en el último segmento de Manija de Radio edición sábado 2 especial acá con los amigos que están trabajando en el predio en un ratito nomás tenemos una choriceada y mientras tanto estamos haciendo un manija de radio ya que el jueves no pudimos salir al aire te vamos a pasar un par de un par de invitaciones para eh, hacer para de eventos culturales por ejemplo tenemos desde el pasillo espacio cultural del instituto de formación docente continua el bolsón que invita a a toda la comunidad de la comarca andina a visitar la muestra 9 de, 9 de marzo Sembrar memoria para que no crezca el olvido La misma se realizará desde el 29 de noviembre hasta el 17 de diciembre inclusive en el espacio de la institución de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 14 a 20 La entrada es libre y gratuita y se requerirá uso de barbijo para su recorrido Sembrar la memoria para que no crezca el olvido nos invita a reflexionar sobre los incendios ocurridos y a pensarnos como comunidad en el lugar que habitamos. Esto es entonces a partir del 29 de noviembre hasta el 17 de diciembre y el próximo viernes 3 de diciembre a las... 19 horas se hará la inauguración en el Espacio Cultural del Instituto de Formación Docente de Continua del Bolsón, esto es en Liniers y Alberti. También tenemos invitación para la presentación del libro Los mensajes al poblador entre nacionales Esquel y la comunicación rural. Esta presentación se va a hacer en dos lugares diferentes. El próximo viernes 3 eh, será por un lado en el auditorio de la Dirección de Cultura de Puyén a las 20.30 horas con la presencia del autor Juan Ignacio Revestido y a las 19 horas se va a estar presentando este libro Los mensajes al, Pobla al poblador. En la Biblioteca Popular Lago Pueblo, Avenida Los Notros y las Margaritas del Lago Pueblo también con la presencia del autor Juan Ignacio Revestido y la entrada será libre y gratuita. Para conocer un poco de qué se trata, quién es su autor. Eh, les decimos que Juan Ignacio Revestido es licenciado y profesor en Ciencias de la Comunicación Social y licenciado en Educación. Actualmente trabaja como docente de nivel medio y superior en Esquel, como gestor del Bar Cultural de Trevelin y es productor y conductor de un programa radial sobre educación en FM Nacional Esquel formó parte además del canal de televisión alternativa barricada tv que emite desde la fábrica autogestionada impa en buenos aires y en 2013 se editó en forma digital su tesis sobre las políticas de medios comunitarios y este es su primer libro interesante invitación con respecto a esta presentación del libro los mensajes al poblador que realmente yo me llevó también a al recuerdo de cuando conocí los mensajes al poblador, como me llamaron la atención, ¿no? Venir de una ciudad y de repente escuchar eh, esos mensajes que se daban a, a los pobladores de campo los pobladores rurales que vivían alejados y que no tenían otro medio de comunicación que no sea la radio eh, mensajes con respecto a, bueno, llegará, encomienda les envío una carta eh, eran whatsapp radiales sí eh, Siempre la verdad que un espacio de comunicación muy importante Así que la muy interesante me pareció eh, la propuesta de este libro Y vamos a ir a la presentación, por supuesto ¿Vos tenés algo en la agenda así cercana, cercana, a Jera? Eh, <risa> sí, cercana, ahora tenemos unos un chorizos cercano, sí, sí, sí, sí, sí. <risa> Y seguir trabajando acá en la radio con mucho gusto Bueno, eh, nos reencontramos entonces, calculo que el jueves como siempre, ¿no? Como es el día de Manija de Radio. Exacto, sí, le mandamos también un saludo a Lucas, que también mandó ahí su saludito a Manija de Radio y preguntaba a qué hora iban a estar los los choris. Ahí hay mucho interés, sí, me parece sí, no, mucho me parece interés, interés que pero bueno. No sé, Lucas, eh, eh <risa> le digo que el fuego ya está y, y las compras están Necesitamos hechas. Necesitamos bebidas, Lucas. Ah, pero eh... trae agua, Lucas. <risa> Le, le enviamos saludos entonces y le mandamos saludos a la gente de Maitén que el lunes a las 16 va a estar escuchando este programa es en la Petumogueleín 88.7. bien Muy bien, Gerardo, muchas gracias por haberme acompañado hoy acá en Manija de Radio, edición sábado. Y muchas gracias también a todos ustedes que nos estuvieron acompañando a través del 97.3 en el Dial o a través de radiofogón.blogspot.com Com. Les recordamos, antes de irnos, aprovechamos, les recordamos que desde Radio Fogón estamos en plena campaña eh, solidaria, cualquier aporte, colaboración monetaria que puedan hacer con nosotros será muy bienvenido, necesitamos de, de todos ustedes también para poder seguir creciendo y para poder mantenernos también en el aire. Así que aquellos, aquellas que puedan colaborar con nosotros en, eh, en el muro de nuestras redes, en Américo Fogón en, en Facebook o también en Radio Fogón guión bajo Insta eh, en el Instagram ustedes podrán encontrar ahí el flyer donde figura el número del CBU de la radio para colaborar con Radio Fogón desde ya, muchas gracias y ahora sí, me Ten despido eh, tenemos, si sí, no, no no te despides Ay, no te despidas porque ¿tenemos? tenemos un mensaje acá de ¿Ara? Erika hola Sí. Eh, que nos manda ahí unos avisos desde eh, la cocina Cusi. Recomendabilísima. Eh, a ver qué nos dice. Vamos a ver si se escucha a bien. A ver. Hoy no hice comunicación, pero el almuerzo es un pastel de vegetales y proteína vegetal también con crema de llamel de semillas para hay pan fresquito recién hecho de semillas y trigo hay un turrón de girasol y sésamo delicioso mm. hay galletitas de avena y sésamo y hay montones de cositas ricas por la cocina si gustas llégate eso Gracias, Erika, por compartir, por estar presente en Manija de Radio compartir lo que ofrecés en Cusi, que está ubicado acá a la entrada de el hoyo. Toda comida sana y de muy buena calidad. Ya la estuve testeando, la estuve probando. Ah, ah, bueno. ah bueno. Ya soy clienta, así que eh, se las recomiendo. Cusi en eh, Islas Malvinas. Eh, cuando entras atrás de atrás del mercadito del hoyo ahí está Cuzzi y Erika atendiendo y cocinando maravillas. Bueno ahora sí nos despedimos hasta el jueves Muchas gracias a todos todas y todos Esto fue manija de radio. Nos vamos eh, despidiendo con Anaí Pereira en la Orquesta de Canciones a Pedal mientras Gonzalo se abre una cerveza. Sí, lo escrachamos. Eh, Anaí Pereira eh, haciendo árbol. tomados dos, árbol. Luna, Luna